Dios le bendiga y Dios le guarde en esta noche a todos los oyentes que me están escuchando por esta transmisión Como llama de fuego a tu vida Esta es la sección de Barney Newleon por el ministerio Trayendo Esperanza a la Almerida Este que te habla es el evangelista Saúl González Estamos aquí en el apoyo eh, con este con este comienzo ya que él tiene una salida con los jóvenes Y él contando conmigo estamos aquí diciendo amén Diciendo presenta a traer a traer palabras de Dios, vamos a orar en esta noche por el comienzo, Padre bueno que estás en el cielo glorificate en esta noche Dios, te pedimos Dios mío que tú tomes control absoluto Dios mío desde de, de este momento Dios mío, te estamos presentando esto a ti Señor porque reconocemos y sabemos Dios mío que sin ti nada podemos hacer Dios, yo te pido ahora Dios mío que que tu Espíritu Santo se allegue, Dios mío, a cada alma, Dios mío, que te reconoce y está necesitado, Dios mío, del poder tuyo, Dios mío. Que tú levantes, que tú restaures, que tú sanes, Dios mío, en esta hora, Dios Espíritu Santo creemos en tu poder, creemos en tus milagros, creemos que tú haces grandes cosas, Dios mío, que los tiempos de los milagros no han pasado, Dios mío, porque para el que cree, todo es posible, Dios mío, gloríficate en esta hora, Jehová, como solamente tú sabes hacerlo, Dios mío, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús. Bien, como antes dije, mi nombre es Saúl González, Evangelista del Señor, Bajo el ministerio buscando lo que se había perdido Estamos buscando lo que se ha perdido porque soy vino a buscar Jesús En esta noche vamos a llevar una palabra basada al nacimiento ¿Por qué nacimiento? Porque reconocemos verdad que cuando Dios llama, cuando el Padre llama Y nos pone delante de la presencia del Hijo, de su Hijo amado Jesucristo Aquel que murió por nosotros Nosotros tenemos que seguir unos requisitos Para volver a nacer de nuevo, nacer del Espíritu Bien La palabra de Dios se encuentra en San Juan capítulo 3 versículo 3 Vamos a enfocarnos en la historia donde Jesús le habla a Nicodemo que Jesús hablándole con palabras espirituales Él no entendió porque era espiritual Porque el espiritual Entiende Lo que es espiritual Lo carnal no puede entender Lo que es espiritual Vamos a enfocarnos En el versículo 3 Leemos la palabra En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Respondió Jesús Y le dijo De cierto de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios Repito Respondiendo Jesús Y le dijo De cierto, de cierto Te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios Realmente reconocemos Que nadie puede venir Al Hijo Al si el padre no llama. El padre indica un mandato para que el ser humano vaya a los pies de Jesucristo, aquel que murió un día en la cruz del Calvario. ¿Qué pasa? Jehová Dios se encarga de que las de que la humanidad se encamine hacia la voluntad de su palabra. Bien dice la Biblia que nadie puede llegar al Padre si no es Por el Hijo ya o sea, Jesús es el camino, la verdad y la vida Bien Jehová Dios se encarga De llamar la atención al ser humano De una forma u otra Cuando Jesús En este momento Se encuentra con Nicodemo Era un hombre Un príncipe entre los judíos Un principal entre los judíos Un hombre que era judío, o sea, si nos vamos a la Biblia, el judío conocía la ley, la ley de Moisés, conocía bien los mandatos, lo que estaba escrito, lo que estaba establecido para su pueblo, o sea, no había excusa que él no conociera, no había excusa de lo que él sabía, no había excusa que él podía conocer más allá que otras personas. Cuando Jesús se le acerca a o más bien diciendo cuando Nicodemo va de noche y se encuentra con Jesús para interrogarlo porque él había escuchado de ese hombre él sabía que ese hombre hacía cosas grandes él sabía que ese hombre hacía milagros poderosos él sabía que ese hombre era algo sobrenatural en la tierra, sobre la faz de la tierra que muchos aún con las cosas que él hacía la gente no creía ¿qué pasa? cuando él se encuentra con Jesús Jesús le dice esas palabras y era algo que él no podía entender porque la humanidad te dice que no es posible que ya tú habiendo nacido tú puedas entrar al vientre de tu madre otra vez o sea, si nos ponemos a ver la vida secular, la vida humana cuando un niño nace, cuando una mujer da a luz es imposible que vuelva a entrar al vientre Pero de eso estaba explicándole Jesús el Maestro Para que Él pudiera entender Que las palabras que Él estaba hablando No eran palabras carnales, sino espirituales Que Él tenía que volver a nacer ¿Cómo? No era entrar en el vientre de su en lo carnal Era entrar, o sea, en el Espíritu Él estaba demandando que tenía que nacer del Espíritu Para poder entrar al reino de Dios Hay que estar en el Espíritu Ya que Jehová Dios llama a uno y uno acepta a Jesucristo como su único y exclusivo salvador, hay unos requisitos, hay unos requisitos la cual el ser humano tiene que seguir, hay unos requisitos la cual el ser humano muchas veces se le olvida que tiene que seguir, hay unos requisitos la cual el ser humano tiene que andar, caminar, y no desviarse de esos, de esos requisitos, que uno de ellos es más importante, la palabra de Dios, que si pensamos en la palabra de Dios, ahí lo encierra todo. Bien, ¿qué pasa?, Cuando Nicodemo pensó en eso, él yo imagino que pensó como locura Él dijo, Jesús está loco, este hombre con quien yo estoy hablando está loco Yo pensando que me iba a sorprender con sus palabras Para mí pueden ser necia para mí pueden ser absurdas Pero pasa es que el Dios de, el dios que, que se encontró con Nicodemo Conoce el presente, el pasado y el futuro Cuando cua, cuando él hablaba a, a, a Nicodemo Él estaba pensando en lo espiritual, o en sea, un futuro La cual él tenía que hacer si nos vamos a la Biblia, en Santiago 1.18 dice el Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad Para que seamos primicia de sus criaturas O sea, la palabra de Dios, el fundamento sólido La cual el ser humano va a ser juzgado por lo bueno y por lo malo Seremos juzgados por nuestras obras en el último día, en el día de Jesucristo Todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo ¿Qué pasa? ¿Por qué digo esto? Porque es un mandato el nacer de nuevo, es un mandato el despojarse de lo que uno no, o sea, lo que uno no debe de hacer. Es un mandato la cual todo lo creyente que le sirve a Dios tiene que continuar bajo la palabra poderosa de Dios. Nicodemo, me llama la atención Nicodemo, ya que esto Él no entiendo no entendió ese proceso la cual en estos tiempos estamos viendo mucha gente que no entiende ese proceso la cual la, la cual piensa que dios lo va a hacer todo la cual piensa que ya todo está hecho la cual piensa que que, que o sea que ya Cristo lo hizo todo por mí, yo no tengo que hacer nada, pero Dios está contando conmigo para que yo siga estos requisitos de yo nacer de nuevo en el espíritu, de yo ser una nueva criatura, porque la Biblia dice en segunda de Corinto capítulo 5:17 de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas ¿Qué pasa hay que o sea hay que dejar esos deseos carnales al lado y os sea, o sea, enterrarlo por eso es que le estaba hablando de nacer del espíritu porque el espíritu realmente de verdad esto busca el espiritual el hombre espiritual piensa el espiritual piensa en las grandezas de dios no está pensando en las cosas eh, efímeras pasajeras terrenales pero si nosotros verdaderamente esto nos alineamos en lo que dios quiere que nosotros hagamos que caminemos en él, eh, o, sea, o sea, bajo su voluntad, bajo su, su palabra, yo creo realmente de verdad que algo va a suceder, yo creo de verdad que algo tiene que pasar, porque esto cuando Jesús, eh, o sea, pensando ya en estos momentos que Jehová está todo el tiempo delante de la presencia del hombre viendo lo bueno y viendo lo malo yo pienso en este momento cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto Jehová Dios nunca los abandonó por más que eran desobedientes porque no obedecieron a la palabra de Dios Jehová siempre estuvo con ellos sustentándolos, estuvo con ellos cuidándolos, estuvo con ellos guardándolos que te quiero decir con esto que muchas personas hoy en día hacen fuerza con Dios, hacen fuerza con el reino de los cielos para hacer la voluntad del Padre, para hacer la voluntad de su palabra y, y, y realmente de verdad están obviando, están olvidando lo que lo, lo que realmente tienen que hacer o sea que es andar como Dios quiere que andemos y aún así Dios está mirando desde los cielos esa persona que está forcejeando con él y le da la oportunidad porque Dios no quiere que nadie se pierda sino que todos prosigan al arrepentimiento así que Dios lo hizo conmigo Dios, Dios, o sea, Dios constantemente nos ministra Para que o sea para que andemos en esa onda y no nos olvidemos realmente de verdad lo que dios quiere hacer con nosotros porque sinceramente de verdad esto la palabra aquí acá la bien, bien claro que o sea o sea es imposible llegar al reino de los cielos si no nacemos de nuevo queremos nosotros predicar queremos nosotros evangelizar Queremos nosotros evangelizar, queremos nosotros hacer tantas cosas, pero realmente ¿verdad? tenemos que pararnos en el camino y examinar si nosotros estamos naciendo de nuevo como la palabra de Dios demanda. ¿Por qué? Porque sin eso no vamos para ningún lado. Estamos envueltos muchas veces los en sea los afanes en lo que tenemos que hacer pero pero pero no pensamos realmente de verdad en caminar bajo la palabra la mandamiento estatuto que dios requiere en nosotros amén estamos estamos estamos o sea, estamos contentos estamos está, o sea estamos gozosos porque realmente de verdad esto dios está Está presente, Dios, Dios, o sea, Dios no se olvida de nosotros, Dios sigue ahí para todo aquel que necesite, porque Dios siempre seguirá siendo fiel, aunque le demos infiel, Dios permanece fiel. O sea, Dios está invitando a la iglesia de Jesucristo, está invitando a la iglesia está invitando a la iglesia del cordero a que a, a que tengamos un encuentro, un encuentro verdadero con él. Ya que muchas veces nosotros estamos en esos pensamientos canales en esos pensamientos que no son de reino de los cielos pero que dios sigue aún así eh, eh, o, sea, o sea envolviendo a su iglesia envolviendo cada más más a su iglesia fíjate que estos tiempos nos están avisando como como o sea o sea estos tiempos nos llama la atención muchas a a mucha gente lo que está pasando, eso de que se quieren dar en casamiento hombres con hombres, lo que está pasando sobre la faz de la tierra, estos escándalos, le llama la atención al ser humano. Fíjate, pero no le llama la atención las cosas del cielo, que son las más importantes. ¿Por qué? Porque es más fácil poner la mirada en lo terrenal, para poder cubrir nuestros bienes, para poder nosotros proteger lo que es de nosotros, pero no protegemos lo que nosotros tenemos en el cielo. Tenemos que hacer tesoros en los cielos, donde el orín y la polilla no, o sea, no es, o sea, no corrompe. Ahí es que tenemos que nosotros sembrar, ahí es que tenemos que nosotros esto realmente de verdad. Esto esto esto, o sea, esto, abonar porque porque porque eso va esto de la mano con el espíritu la persona carnal piensa en lo terrenal. Pero si nosotros pensamos como verdaderamente Jesús le quería esto enseñar a Nicodemo que andara en el Espíritu. Sinceramente, de verdad, el caminar de Dios no estamos diciendo, poniéndolo por encima como si todo fuera esto color de rosa. Como si verdaderamente hay que ser perfecto, pero yo estoy seguro que la palabra de Dios dice que Él terminará la... O sea, la obra por completo en el día de Jesucristo Estamos en el proceso, estamos caminando Lo importante es no detenerse Lo importante es continuar marchando Y caminar lo más posible en el espíritu Para que nosotros podamos ver la grandeza y el poder de Dios Ya que esto realmente de verdad Jesús dio testimonio de lo que andaba en el espíritu. Jesús dio testimonio de lo que realmente, ¿verdad? Tenemos que hacer, ya que él se encontraba por las aldeas, él predicaba la palabra, él sanaba, él libertaba, o sea, él hacía grandes milagros, él hacía prodigio. Pero fíjate lo lo lo lo que más me llama la atención que los del mismo no le creían. O sea, siendo siendo muchos de ellos líderes, siendo de ellos mucho religioso, conociendo la ley de Moisés, lo que me llama más la atención es que jesús dijo que a los del él fue y no lo recibieron pero pero o sea pero por medio de jesucristo verdad esto él o sea él nos ha comprado con su sangre y aquí estamos nosotros los gentiles amén para entrar al reino de los cielos para que realmente de verdad esto para que realmente de verdad esto nosotros podamos ver la grandeza y las maravillas de dios o sea la palabra dice en efesios 4 capítulo 22 Dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos hay una cosa hay un antiguo sea hay algo en en, en, en, o sea, en el ser humano en la carne ya que nacimos del pecado ya que la carne conlleva al ser humano el pecado nosotros estamos sujetados a la carne eh, pero tenemos que estar más sujetados al espíritu porque el, porque la carne o sea no o a sea, ellas no son compatibles el espíritu tiene que ir por encima de la carne todo el tiempo, todo el tiempo. Muchas veces pensamos, no es fácil. Muchas veces pensamos, no puedo, pero es que no hay excusa, porque la palabra ya dice que todo lo ver en Cristo que nos fortalece. O sea, no hay excusa para decir yo no puedo, porque por medio de él somos más que vencedores. Pero la carne todo el tiempo está buscando la lo, o sea, lo carnal, los placeres de este mundo, los deleites, los deseos, los afanes. Sinceramente, habrá túes personas por ahí. Qué ramante de verdad esto. Están batallando algunos, pero a otro le importa poco. Otro le importa poco negarse a sí mismo y seguirse o a cargar su cruz y negarse a sí mismo y seguirle en pos del maestro. Hay personas que serán, o sea, que serán olvidadas de dónde Dios lo sacó. Hay personas que no meditan en la palabra de día y de noche. Hay o sea, hay personas que no están, o sea, en la onda del espíritu, pero aún así Dios le da un ultimato. A que cada uno de nosotros Tanto yo como todos los oyentes Volvamos a Dios Volvamos a Dios Tenemos que acercarnos a Dios Tenemos que andar en esa onda Porque realmente, ¿verdad? Quien va a levantar a la iglesia es el Espíritu Santo Y si no andamos en el Espíritu Cuando suena la trompeta de Cristo Cuando suena esa trompeta que nos llame que, o sea, que nos, Para encontrarnos con las nubes No vamos a recibir al Maestro En las nubes Ciertamente, de verdad, esto... Ciertamente de verdad esto es algo serio Hay que morir para nacer nuevamente Hay que dejar morir muchas áreas de nuestra vida ¿Qué áreas de nuestra vida? Cuando tú te analizas de día de noche tú sabes Tú sabes lo que está dentro tu corazón Tú sabes realmente de verdad lo, o sea, lo que no le agrada a Dios Tú sabes realmente de verdad lo que no te conviene El Espíritu Santo nos reargulle de día de noche El Espíritu Santo está todo el tiempo ahí Diciéndonos lo que tenemos que hacer Porque dice la Biblia que nos guiaría toda verdad y toda justicia Cuando Jesús se fue, Él dijo Yo me iré a preparar morada con usted, para ustedes Pero no nos va a dejar huérfanos No nos va a dejar solo No nos abandonaría Él iba a enviar al Espíritu Santo, el Consolador Al que nos guiaría a toda verdad y a toda justicia Con ese contamos, con el Espíritu Santo Que nos guiaría a toda verdad a toda justicia Fíjate, no dejó algo espiritual No una herramienta espiritual Él siendo carnal Cuando estuvo en la tierra Jesús Nos dejó una herramienta espiritual Porque sabíamos Porque él sabía que nosotros Siendo carnales Íbamos a pensar carnalmente Pero cuando tú estás en Jesucristo Y el Espíritu Santo está dentro de ti Y tú eres sellado con esa promesa Realmente de verdad vas a entender las cosas espirituales Nicodemo no tuvo ese privilegio Que nosotros los gentiles tenemos podemos siendo judío ni iba a entender eso en el espíritu Porque realmente verdad era un hombre carnal Mientras Jesús era un hombre espiritual Pero nosotros que tenemos el espíritu santo No andamos como carnales ni, andamos, o sea, ni pensamos como carnales Pensamos en el espíritu, caminamos en el espíritu Porque tenemos el espíritu santo De Dios dentro de nosotros Dios nos está dando Las últimas Ultimátum a la iglesia Porque Cristo viene no tenemos los días del señor Portaldanza como muchos lo tienen por costumbre. Algo viene, la o sea, la, la naturaleza está avisando. La naturaleza está avisando de que algo viene. El mundo se está dando de cuenta de que algo viene. Los otros días estaba viendo en la o sea, delante de mí una persona que era lesbiana, estaba viendo la televisión, fíjate, le llamaba la atención en mi trabajo, por cierto, le llamaba la atención el caos que estaba pasando en la televisión, que si los meteoritos, que si las escenas de la o sea, la la escena que estaba viendo viendo en la televisión eso eso para ella era un caos tenía miedo pero o sea, pero ya no meditaba no pensaba que cristo venía ella o sea ella no pensaba que todo es que, que la tierra y el cielo pasarán ella o sea ella no piensa en eso porque está atada pero eso estaba pensando ella pero nosotros la iglesia del cordero no pensamos así la iglesia de nosotros de de del cordero piensa en el espíritu y o sea, y envió, o sea, nos envió a nosotros para predicar a esa gente que están confundidos por estos tiempos que estamos viviendo. Realmente de verdad, muchos son los llamados, pero a poco los escogidos. Las diez vírgenes cinco prudentes, cinco insensatas, habían cinco que se levantaron, ¿por qué? Porque estaban en el espíritu. Y las otras cinco que eran insensatas Le dicen a las prudentes que le dieran aceite Pero las prudentes siendo sabia No le dio, le dijo ve tú Busca, compra Como yo tuve que hacer Ellas humillaron, ellas buscaron Ellas entendieron que estaban falta De que las diez cabecearon Las diez durmieron, sí La iglesia duerme Hay iglesia que duermen hay iglesia que duerme, si nos vamos al monte de los olivos mientras Jesús estaba orando Jesucristo, Jesús, hombre siendo iglesia, cuando estaban sus discípulos orando, también era iglesia fíjate qué cosa, Jesús estaba en el espíritu, él estaba despierto o sea, es otra enseñanza y los que estaban al lado estaban durmiendo pero él aún así los aconsejó que oraran para que no entraran en tentación pero es, o sea, pero es tipo de iglesia Hay una iglesia que se va, otra iglesia que se queda. Es fuerte decir que aunque estemos en la casa de Dios sirviendo, levantando manos santa, levantando esto, las manos adorando a Dios, hay gente que se va a quedar. ¿Por qué hay gente que se va a quedar? Porque no andan conforme al espíritu. No andan conforme al espíritu. No andan con la visión de Dios. No están pensando en lo espiritual siguen o sea, siguen pensando lo car en las obras carnales no han despojado de su vieja criatura esas cosas por eso se van a quedar por eso es que se van a quedar porque siguen entrado en esa en esa vieja manera de vivir no quieren sacudir la vieja criatura no quieren entrar o sea en, en, o sea, en el agua del espíritu para nacer de nuevo quizás quizás han seguido como requisito Aceptaron a Jesús como su único y exclusivo salvador Quizás fueron bautizados Que es un requisito Pero no han nacido de nuevo en el espíritu No han nacido otra vez No, o sea, no han dejado que Dios procese esa nueva criatura No han querido soltar su vieja manera de vivir ¿Qué cosa? El ser humano dice que muchas cosas no puede dejarla y es cierto porque hay cosas que yo no he podido dejar pero es peor aún yo no he dejar dejar algunas cosas de hacerlas y, y, y no contar con Dios para que me ayude el ser humano contiende muchas muchas veces con Dios en muchas áreas de su vida queremos que Dios procese algunas áreas pero otras no queremos que Dios haga cosas grandes en nuestra vida pero no queremos dejar cosas que a Dios no le agradan Queremos ver el milagro, queremos ver grandeza, queremos ver esa gloria que se manifiesta en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra, o sea, nuestra salud, en nuestro hogar, pero no queremos dejar lo que Dios dice que dejemos. Hay muchas áreas en mi vida que a mí, Saúl González, me me conviene dejar, que no tengo, que, o sea, que no debo de hacerlas, pero hay otras que Dios tiene que ayudarme a yo no ¿Qué está pasando? Porque es que yo no la puedo hacer todo. Pero he escuchado gente con diálogo He escuchado gente que o sea, que me dice No, pero es que ya Dios lo hizo por mí Mira, es, o sea, es un engaño de Dios Digo, perdón, de Satanás Porque Dios no hizo, o sea, Dios no dice eso, eso en su palabra Tenemos que analizar y meditar en esas maquinación del diálogo Que Cristo lo hizo todo Ese embuste Si a sí mismo el Padre llevó al Hijo al madero a crucificar su carne. Nosotros siendo iglesia también tenemos que crucificar nuestra carne. ¿Qué carne? La carne que nos lleva, conduce, o sea, que nos conduce al pecado. Esa carne fue la que Jesucristo un día llevó el madero. No era que Jesucristo, eh, o sea, no era que Jesús estaba en pecado, es que llevó la carne porque la carne es tipo pecado qué pasa nuestra carne es tipo pecado pero nosotros o a sea, nosotros muchas veces nos conducimos al pecado pero no pero, pero para eso dios entregó a su espíritu santo para que nosotros nos sujetemos a él y no o sea, y no obedezcamos eh, o sea quizás esa palabra esa tentación que está delante de nosotros porque eso no va conforme al espíritu Muchas veces escuchamos en la radio, para escuchamos predicaciones, escuchamos tantas cosas en la televisión que que que realmente ¿verdad? meditamos, analizamos y decimos, "Wow, está, estamos faltos de algo. Estamos faltos, o sea, o sea, y realmente verdad no podemos, o sea, no podemos, no podemos darnos el lujo de que cuando Cristo venga nos haya faltos de su presencia, lleno de ese espíritu, tenemos que tener el espíritu, o sea, aceite en nuestra copa, o sea, hasta que sobre abunde. Porque esas vírgenes estaban, o sea, la copa estaba rebosando, o sea, le, o sea, le fluía aceite además. No podemos conformarnos no es espíritu de conformismo, no podemos tenerlo nosotros en nuestra mente de que hasta aquí ya me llevo Dios no, es que Dios nos guía, es que Dios nos ayuda a llegar hasta un punto pero después de ahí Dios está contando que un hombre, una mujer sea valiente, sea esforzada y siga caminando, porque cuando Jehová le indicó a Moisés, dile a mi pueblo, o sea cuando cuando Jehová le indicó a Moisés para que el pueblo marchase, cuando o sea Jehová estuvo con él todo el tiempo, pero contaba con que Moisés caminaba, fíjate cuando cuando Jehová dijo a Moisés que se encontraba con Faraón, que, que, que le hablase y le dijera que dejara ir al pueblo para que le adore, esto Moisés jamás y nunca pensó que iba a atravesar tanta o sea tanta angustia tanto dolor ese proceso fuerte que le estaba pasando muchas veces esto nosotros pensamos que servir a dios es simplemente servir a dios y todo está ahí o sea esto causa dolor esto causa esta aflicción esto causa realmente las cosas que no queremos desear porque esto es doloroso o sea o sea reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo van a arrebatar muchas personas piensan que ya todo está hecho que la rosa de, de, de jesucristo está aquí en el cielo, aquí en la tierra están las espinas pero en el cielo está la rosa la promesa no está aquí en la tierra, la promesa está en los cielos así pasó con Moisés dile al faraón que deje ir a mi pueblo para que me adore y le dijo ¿verdad? que lo, o sea, que lo llevaría a la tierra, que produce leche y miel fíjate, él en esa promesa, wow, la victoria, la tengo en mis manos la tengo en mis manos como se lo dijo Josué ya te entregué a Jericó en tus manos pero a él le tocaba hacer algo a él le tocaba marchar a él le tocaba obedecer fíjate la obediencia a Dios es en el espíritu porque un hombre en desobediencia está en la carne y la carne es muerte y nosotros en el espíritu tenemos vida un hombre o sea un hombre desobediente no puede estar en el espíritu un hombre que vive como le da la gana no puede estar en el Espíritu Un hombre que no ve a Dios no está en el Espíritu Y la mujer tampoco Una mujer, un hombre que vive, un joven que vive como le da la gana No anda en el Espíritu La persona que hace fuerza con la palabra de Dios Está en contra de la ley de Dios, está en contra del Espíritu Santo Pues eso pasó como con, Moisés, con, con o sea como Moisés Hizo fuerza Con el Espíritu Hizo fuerza con Dios Hizo fuerza ya que O sea, ya que el pueblo lo oprimía Se desesperó en ese camino En ese andar La palabra de Dios dice en todos los capítulos 8 ahí, O sea, ahí están Las enseñanzas Que nos quiere llevar él Ahí está Claramente Que el proceso No es fácil Pero hay que mantenerse Caminando en el Espíritu Ciertamente dice lo voy a leer por aquí para que los que piensan que la rosa está aquí en la tierra, que todo Cristo lo hizo, que no vamos a padecer, que no vamos a encontrarnos con nada, que todo ya está hecho. Cristo viene, hermano, vamos a padecer por pues, muchas cosas. De Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 en adelante, dice, Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto yo no sé qué tiempo tú llevas en esa aflicción no sé qué tiempo tú llevas en tu desierto pero jamás y nunca te sueltas del Espíritu Santo no pienses con pensamientos carnales tipo diablo no te dejes seducir oye, a mí me ha pasado he tenido que batallar he tenido que luchar entre la carne y en el Espíritu que me he caído, me he caído pero Jehová Dios me ha levantado con su mano derecha con su brazo fuerte, más sostenido y hasta que me ha ayudado hasta aquí yo he estado gracias a su misericordia y su amor no estamos hablando de perfección alguna estamos hablando que hay que, que, hay que caminar conforme a eso, hay que nacer de nuevo dice así la palabra de Dios dice para afligirte para probarte Para saber lo que había en tu corazón Si había de guardar o no su mandamiento Si nos vamos a la actualidad en este tiempo A mí y a ti Jehová Dios nos está diciendo Que nos va a pasar por el desierto como quiera Para afligirnos Para ver qué decisión tomamos Para ver cómo andamos Para ver cómo nos conducimos Si, obedece, si obedecemos su palabra Si realmente de verdad le creemos a Dios o le creemos a los pensamientos humanos o le creemos a los dardos del enemigo? A que tú no puedes, a que tú no vas a vencer, reprende eso en tu mente y declara por tu boca, porque en tu mente porque ahí están los dardos del enemigo, porque por tu boca, porque cuando tú declaras, ese o sea, es, esa es, o sea ese eso se cancela. Ese plan de Satanás es cancelado cuando tú declara en tu boca el poder. En tu lengua hay poder En mi lengua hay poder Piensa, analiza Lo que realmente de verdad tienes que hacer Si vas a nacer de nuevo O te quedas pensando Que estás sirviéndole a Dios Y no tienes que despojarte de nada Aquí en la tierra No hay nadie cuadrado Aquí en la tierra no hay nadie Ya que, que, que cree que todo lo hizo Solamente hubo uno Se llama Jesús Jesús de Nazaret Él, Él, Él, Él que no hizo pecado pero no hay excusa no nos podemos justificar que no podemos hacer las cosas como Dios quiere fíjate muchas veces predicamos muchas veces exhortamos muchas veces decimos, ministramos por otro le damos palabra a otro que está sediento pero muchas veces se nos olvida que eso que exhortamos es para nosotros la palabra es cortante la palabra es como navaja de dos filos así es mito como va para allá corta para acá es como martillo de quebrante la piedra no, o sea no podemos estar pensando solamente en que la realidad es que es que o sea es que eso es como yo pienso hay que ser acedores de la palabra de Dios dice la Biblia en Santiago 1.22 pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. ¡Ay! Oye, pero mira qué cosa más grande dice aquí. Pero dice Pero dice por lo cual, desechando toda inmundicia y aban y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas, oye eso es algo fuerte oíste es algo fuerte, es algo serio es algo serio por la cual yo no estoy diciendo que seamos hacedores de la palabra y no tan solo oidores, alaba la gloria de Dios, porque tú puedes ser oidor, pero no hacedor de oír, de oír le escucha cualquiera montamos montamos las bocinas en, en, en una esquina y escuchan, pero no son hacedores, o a sea, no vienen a los pies de Cristo no obedecen la palabra, no, no, o sea, no obedecen el llamado de Dios. Ese es el mundo. Pero así es mito, como Dios está llamando al mundo, para que sea salvo por medio de su Hijo Jesucristo, así es mito, Dios se encarga todavía en este tiempo de seguir afilando a la iglesia. O sea, el trabajo de Dios doble. Convencer al mundo de todo pecado y y, o sea, y, y y encargarse de que la iglesia se mantenga en el Espíritu. Por eso, ¿verdad? Cuando Jesús se fue, dejó el Espíritu Santo, para que siga molando la iglesia. Pero, ¿qué pasa? Como en estos tiempos, esto no vemos las cosas con nuestros ojos carnales. Diciendo, ¿verdad? Que no, es que eso no es así. Es que eso no es así. Pero, ¿viste lo que dice ahí? En, o sea, en, en En el 21, versículo, la cual puede salvar vuestra alma. Nuestra alma corre peligro. Nuestra alma corre peligro. Vamos, vamos a hacer unas una, una oraciones Que hay aquí, unas peticiones Que nos han dejado en estos momentos Y continuamos Con lo que es andar en el espíritu Y no con los deseos carnales Analicen tu mente que hay muchas cosas carnales la cual tú sabes que no son de parte de Dios Yo me analizo y batallo con ellas constantemente Tengo que analizarme Si no me pierdo Si no el cielo no es para mí Me voy a perder este es día a día constante, constante, constante día a día, contando con el Espíritu Santo de Dios amén evangelista, evangelista José Pérez oración por Michelle López, tiene problemas mentales magali oración por su hijo Ramonita, oración por matrimonio amén Jessica Morales, oración por familia Ismael, oración por vecina fíjate, esta, estas peticiones son buenas en y dejarla porque dice la Biblia ¿verdad? que oración de justo, obrando eficazmente puede mucho pero nos corresponde a nosotros creerle a Dios porque yo realmente verdad nada puedo hacer, esto lo hace Dios Para que, pa que ese problema mental De michel López se vaya La persona que pidió la petición Tiene que quererle a Dios Si nos está sintonizando en esta hora pon, posa, pon la mente en el cuerpo Si está cerca de ella Si no, únete Únete conmigo en oración Únete conmigo en oración Para que realmente de verdad esto Eso haga efecto Oración por Magali Por su hijo Cree en la palabra del Señor Para que tu hijo sea sano Solamente con Jesús decir la palabra y era sana Que eran sanos Creemos en la palabra de Dios Vamos a desatar la palabra de Dios Ramonita, oración por matrimonio Yo me gozo porque aquí al lado mío está mi esposa Mi mano derecha Me ayuda idónea Que está ayudándome Juntamente con el ministerio Y realmente es un, o sea, es un matrimonio Unido Luchando, batallando en la voluntad de Dios Jessica, vamos a por familia vamos a orar Padre bueno que estás en el cielo Dios mío vámonos uno a uno ahí clamando fuerte bendecimos tu nombre Dios el poder, la grandeza Dios mío es tuyo aquí el grande, el poderoso eres tu Dios reconocemos Señor que sin ti nada podemos hacer Dios, somos inútiles Dios mío, somos polvo no somos nada Dios mío, aquel grande eres tú Dios mío Evangelista José Pérez te lo presentamos Dios mío Te presentamos a Michelle López Dios mío que tiene problemas mentales Dios Espíritu Santo de Dios Yo te pido ahora Dios mío Que tú toques esa mente Dios mío Que tú toques esa mente Dios mío Ahora Espíritu Santo de Dios Toque esa mente Dios mío ponle en orden Dios Todo plan del enemigo, Dios mío, no tiene parte ni suelta en esas mentes, Dios mío. Yo no, yo no creo, Dios mío, en que tú hiciste imperfecciones. Yo creo, Dios mío, que tú hiciste todo perfecto, todo en orden, todo como va, Dios. Declaramos esa mente, Dios mío, libre. Desatamos esa mente ahora en el nombre de Jesús. Padre, ahora haz la obra, Jesús. Ahora en el nombre de Jesús, haz la obra. Espíritu Santo, sacude esa alma, Dios mío. Que pueda tener una mente en orden, Dios. Te presento a Michelle López Dios mío, esa mente ahora Dios mío, Espíritu Santo de Dios Creemos que está hecho Dios Te presentamos a Magaly Dios mío, por su hijo Dios mío Mira una madre que clama, una madre que rima Una madre Dios mío que padece Dios mío Que es carne de su sangre Carne de su carne Dios mío, sangre de su sangre Dios Te presentamos a su hijo Amado Dios Padre está delante de ti Dios mío Señor, Te recuerdo esas llagas, Jesús te recuerdo, Jesús, ese madero te recuerdo tu sangre que tú derramaste, Dios mío, por toda enfermedad te recuerdo, Dios mío, ese sacrificio que tú hiciste por nosotros un día, Señor que para ti nada es imposible, Dios mío yo te he pedido ahora que tú sanes Dios mío, al hijo de Magali gloríficate en su cuerpo, Dios mío también en su alma, Dios dale vida, Dios mío levántalo Dios mío si estás enfermo en una cama Dios gloríficate Jesús como solamente tú sabes hacerlo Dios mío mira Ramonita Dios mío su matrimonio Dios padre esa mujer que te cree Dios que reconoce Dios mío que tú debes ser el centro del hogar Dios mío padre en esta hora Dios yo te pido por su esposo Dios mío rompe cadena Dios mío liberta Dios mío quita todo vicio Dios mío ahora Jesús toda opresión satánica Dios mío se va de ese hogar Dios mío Espíritu Santo de Dios Revélate a ese hombre Dios Para que reconozca Dios mío Que el poder es tuyo Dios mío Padre mira la aflicción de ella Dios mío Por la cual ella padece Dios mío A causa de su matrimonio Dios Yo siendo Dios mío siervo de Dios También señor señores batallado He luchado Dios mío por creer en tu palabra Dios mío Para que tú sigas poniendo Dios mío Mantengas en orden mi casa Dios Yo te pido ahora Espíritu Santo que tú te glorifiques como solamente tú sabes hacerlo, Dios mío. Espíritu Santo, obra como solamente, Dios mío, tú sabes hacerlo, Dios. Glorifícate, Jesús, en esta hora, Dios mío. Jessica Moral, oración por familia, Dios mío. Mira su familia, Dios, te la presentamos en esta hora. Yo te pido, Jesús, que tú te glorifiques como solamente tú sabes hacerlo, Dios mío. Su familia, Dios mío ella está poniendo su corazón en su familia, Dios mío, gloríficate, como solamente Jehová tú sabes hacerlo, Dios mío, toma control, dominio absoluto de su familia, Señor, que no perezca ninguno, que se salve en Dios, salvación a su familia, Dios mío, la familia de Jessica Morales, la persona, Dios mío, que está ahí, Dios, que está atado, Dios mío, que tiene vicio de droga, de alcohol, Ahora queda cancelado en el nombre de Jesús Glorifícate en su hogar Donde ella vive, donde ella duerme, Dios mío En el nombre de Jesús Ismael, oración por la vecina Oramos por esa vecina, Dios mío Que venga a los pies de Cristo Padre, en el nombre de Jesús Mira la vecina de Ismael, Dios mío Toda opresión satánica, Dios mío Que tenga ese hombre en, en, en su hogar, Dios mío Que impide, Dios mío, que la bendición se manifieste en su casa, Dios Porque realmente conocemos y sabemos que hay vecinos que están seducidos por el mismo enemigo, por el mismo Satanás Que son instrumentos del diablo, pero ahora yo cancelo todo plan satánico Que esa vecina Dios mío, esto reconozca Dios que ahí mora tu, tu bendición Que ahí estás tú Jesús, Espíritu Santo de Dios Glorifícate como solamente tú sabes hacerlo Dios mío, que la bendición tú y esté en ese hogar Cancela todo plan satánico de esa vecina ahora En el nombre de Jesús Marino, pido oración por Vamos a orar por fortaleza pido oración, vamos a orar por fortaleza Para que Dios la ayude En este camino Padre, te presentamos a Marino en esta hora Dios, glorificate en su vida Dios mío, en este caminar, Señor En este proceso por la cual él está pasando, Señor Glorificate como solamente Tú sabes hacerlo, Jehová Señor, aquí la gloria y la honra Te pertenece a ti, Jesús Yo te pido, Dios mío, que te manifieste como nunca antes en su vida, Dios mío. Que el Espíritu Santo lo levante, Dios mío, que pueda andar el Señor como el tema de esta noche, Dios mío. Andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne, Dios glorificate Dios mío Padre pompa padre eh, eh, eh, o sea, en ese espíritu en esa mente Dios mío que que sensibilice más su corazón Dios mío que tú vienes pronto Dios mío a buscar a tu iglesia Jesús glorificate como solamente Jehová tú sabes hacerlo Dios mío te damos las gracias porque creemos que está hecho Dios mío Dorita oración por su por sobrina Mariel oramos por Mariel en esta hora Padre, vale, te presentamos a Mariel, y Dios mío, que se encuentra a la distancia, Dios mío, pero reconocemos y sabemos, Dios, que tú eres un Dios de cerca y un Dios de lejos. Glorifícate, Espíritu Santo, en esa jovencita, Dios mío, que tú puedas libertar, que tú puedas sanar, que tú puedas restaurar, Dios. Glorifícate como solamente tú sabes hacerlo, Jesús. Estamos encomendando esa vida en tus manos, Dios. Que tú obras como solamente tú sabes hacerlo ya que tú no has perdido una batalla dios mío esa alma te pertenece a ti tú eres dios tú eres el dios grande tú eres el dios de ella dios mío allégate dios mío y toca esa alma te lo pido en el nombre poderoso de jesús y tú que no tienes a cristo te invito a que nazca de nuevo y tengas experiencia con el dios vivo Tienes que nacer de nuevo Tú que te encuentras muerto en delito y pecado No has nacido de nuevo Tienes que nacer de nuevo como Jesús se lo dijo a Nicodemo Nacer de nuevo Sinceramente de verdad muchas veces Pensamos que Jesús está en el corazón Sí, eso es cierto Pero hay que tener cuenta realmente de verdad Lo que hay dentro del corazón Vamos a analizarnos, vamos a pensar Vamos vamos a entregar nuestro corazón a Cristo Porque de la abundancia del corazón Habla la boca Ahí están los malos pensamientos El corazón es engañoso y perverso ¿Quién lo conocerá? Nace de nuevo Tu amigo amiga que no tienes a Cristo Esta es tu noche No estés pensando ah, Eso lo he escuchado yo un montón de veces Tú que estás apartado lugar tan apartada. Esta es tu noche. Esta onda radial como llama de fuego a tu vida. No es un entretenimiento, es palabra de Dios. Palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. Vamos. Vamos, confía en Cristo, confía en Dios. vuelva al camino, vuelva al camino. Tú sabes estás pensamiento que estás pensando carnalmente tú sabes que necesitas del espíritu santo oramos por por, por la por la, por la sección de esta noche vamos a despedirnos y seguirán escuchando palabra de dios ya que pronto va a seguir otro varón trayendo palabra palabra palabra de verdad palabra que cambia que transforma que liberta que sana y restaura una sola palabra, la verdad, palabra de Dios, vamos a orar, Padre bueno que estás en el cielo, en esta hora Dios mío, hemos expuesto tu palabra Dios mío, yo te pido Señor amado Jesús que tu obra Dios mío, Por esas almas, Dios mío Que tú las sensibilices, Dios mío Que tú que tú cambies esos corazones de piedra, Dios mío Los conviertas en corazón de carne, Dios mío Así como lo hiciste conmigo, Dios mío Que me diste una oportunidad, Dios mío De poder nacer de nuevo en el espíritu, Dios mío Y sigo batallando día a día En tu voluntad, Dios mío No fuera de ella, Dios mío Yo te pido, Dios mío, que tú te allegues a esas almas, Dios Que necesitan de ti y tú los ayudes, Dios mío Que tú los socorra que tú los sustente Día a día, Dios mío Porque sin ti nada podemos hacer Amigo que me escucha, esta sección fue transmitida por como llama de fuego a tu vida punto Este que te habló es tu hermano y amigo Saúl González Recuerda que sin Cristo nada podemos hacer Ministerio buscando lo que se había perdido Para mí es un placer exponer esta palabra ya que es una bendición Servirle a Dios y más bendición es luchar dentro del camino y no rendirse no estar fuera de ellos y dejarles del terri ter territorio Ay, amigo, recuerda que tu alma tiene un destino, cielo o infierno, pero decide en esta noche arrebatar la grandeza de Dios, el cielo amén, yo te bendiga mucho Dios te guarde, hasta aquí ha sido esta oportunidad mía amén si yo no te tuviera